es un gusto conversar con ustedes, el resultado de la autopsia en realidad no difiere mucho de lo que hemos conversado hoy a la mañana con su colega en el del mediodía. Eh, yo le había manifestado a ella que eh, en el lugar del hecho nos encontramos con un cadáver eh, salvajemente eh, golpeado eh, y quemado con signos de carbonización franca con carbonización de gran parte del rostro, con carbonización de en mi tórax izquierdo, en mi abdomen izquierdo y con importantes zonas de eh, traumatismos, eh, especialmente en todo lo que tiene que ver con la parte superior del tronco, cabeza, cuello, eh, heridas cortantes en tórax, en miembros inferiores. Eh, en ese momento yo le comenté a su compañera que eh, este, impresionaba como que había sido golpeada con una hazaña muy manifiesta porque eh, por el tipo de, de lesiones que presentaba el cadáver y por por toda la ferocidad con la que han ejecutado a esta mujer he conversado telefónicamente con el médico que en azul llevó a cabo la la necropsia, si bien no tiene el informe todavía por escrito, porque eso va a estar probablemente en el curso de esta semana, las causales de muerte, él se las atribuye a politraumatismos varios, específicamente en la zona cránea con fractura de huesos de cara, lo mismo que conversamos hoy a la mañana, con fracturas de tabique nasal, con fracturas de huesos de cráneo, con hematoma cerebral y este ya de por sí eso es causal de muerte, ¿no? Eh, por fallo neurológico agudo. Eh, ese es en primera instancia la causa de muerte, además de constatar no solamente ya el aspecto externo que fue lo que constatamos nosotros anteriormente, hilos no de la madrugada del lugar derecho, sino que la, los órganos internos, especialmente los respiratorios, se encontraban con una importante cantidad de humo, con órganos quemados, con este eh, quemaduras internas en todo lo que tiene que ver con la nariz, con la faringe y demás, ¿no? Ahora, se, eh, ¿esto qué quiere decir? Se estima que ha sido quemada posteriori de la muerte claro, a golpes. Claro, la causa de muerte fue fueron los traumatismos cráneo que recibió el hematoma cerebral, las múltiples fracturas de rostro, hacen que la paciente fallezca. Además, por inhalación este, del monóxido de carbono y del humo que ella aspira, Eh, probablemente eh, previa a su muerte a lo mejor tenía las este, partes eh, del aparato respiratorio superior también quedadas se presupone que muerta la paciente terminaron la obra colocándole, que es lo que encontramos en el lugar del hecho los tres, dos o tres caballetes incendiados este, quemados por sobre el cadáver como en la suerte de querer taparlo por un y de que no se pudiese hipotéticamente movilizar para el caso que a lo mejor no hubiese muerto por la bolsita que recibió este pero verdadamente fue un cuadro horrendo doctor las hermanas el eh, doctor las eh, se pudo determinar de qué hora si había sido reciente a la hora que fue encontrado o de qué hora databa la muerte eh, eh, la, la data horaria de la muerte fue alrededor de las 0 horas del día de hoy este, o sea hablamos día, lunes 25 ...algunto 0, 0.05 horas... Eh, ...del día de, de la madrugada de hoy... O sea que es uno puede interpretar... ...y esto bueno... ...sin ser usted el fiscal de la causa... ...desde luego que... Eh, ...la joven fue muerta ahí en ese lugar... Yo creo que no hay dudas porque... ...este... ...por la forma en que estaban... En ...que estaban distribuidas las manchas de sangre... ...han seguido una especie... ...o se puede reconstituir... ...una especie de itinerario aparecen las primeras manchas de sangre en la puerta que da entrada a la casa habitación, el lugar donde aparece el cadáver, que es una casa en construcción, en donde la entrada que está sobre la calle España no tiene rejas, no tiene portones abiertas, porque está en construcción, inmediatamente al ingresar hay una mano derecha, hay una puerta de madera, es la puerta que seguramente va a conducir a la casa habitación, ahí ya había una mancha importante de sangre y siguiendo el, el reguero de sangre que, que se observaba en el piso de la casa, eh, que va hacia atrás, hacia los fondos, y en un una especie de patio que hay, se distribuye para todos lados, se puede presuponer ...que la mujer fue golpeada, eh, ha intentado escapar o correr... ...y ensangrentada, ha ido boteando... ...hay una mancha de sangre muy importante, muy... ...charco verdaderamente... ...y otro charco más, eh, donde ella cae muerta... ...o donde es colocada quizás... ...porque eso no, no se pudo determinar anoche... ...en donde por debajo de la cabeza había una, un charco de sangre muy importante...